Nueve de la mañana, un minuto, tenemos que agradecer que nos esté atendiendo a esta hora, a punto de entrar una reunión de la dirección de su sindicato, a Gabriel Soto, presidente de AUTE, de la agrupación UTE, el sindicato de los trabajadores de UTE. Gabriel, buen día. Buenos días, eh, muchas gracias por, por, por la oportunidad de conversar un poco, y bueno, y perdón que, que, que bueno hubo que, que hacer esta, esta comunicación telefónica, después que la hemos coordinado, que yo iba a estar ahí, pero bueno fue fuerza mayor por la responsabilidad que tenés. Claro, el cambio se debe a que está anunciado que va a concurrir el nuevo directorio de UTE en pleno a la sede del sindicato, ¿no? Respondiendo a la invitación de ustedes, y ahora Gabriel, están a punto de comenzar una reunión de la, de la mesa del, del sindicato previo a este encuentro. Ahí está, sí, bueno, eh, después que, que bueno que asumió el gobierno en, el, en marzo de este año, eh, el Se demoró bastante en el marco bueno de, de distintas situaciones, algunas relacionadas directamente con el tema de la, de la emergencia sanitaria, pero otro producto de los propios bailones políticos de la asunción del gobierno. Eh, se demoró la conformación del nuevo directorio, y bueno, que hace un par de semanas se terminaron de los cinco integrantes. Y bueno, el día de hoy va a ser la primera reunión que vamos a tener a nivel de, de mesa directiva del sindicato con el directorio pleno, el directorio de UTE va a concurrir a nuestro local sindical, este y, y bueno, es un hecho que para nosotros es bastante importante, ¿no? Ya que claro. nosotros somos el sindicato de, de, de los trabajadores de UTE, somos la organización que representa a los trabajadores de UTE, y bueno, las autoridades políticas que acaban de, de asumir la dirección de la UTE, eh, bueno, es con quien nos vamos a... son para estar principalmente eh, a, eh, por, en un ámbito donde vamos a canalizar, bueno, la mayor parte de nuestros planteos, expectativas, etc acuerdos y desavenencias, como como como como la dinámica de, de, de, de, la, de la vida. Claro, hagamos sí. hagamos un resumen, Gabriel, de, de los principales temas o puntos que ustedes plantearían, más allá de que, por supuesto, no es en este encuentro que se va a desarrollar la discusión de todos ellos, pero ¿qué, qué tienen previsto plantearles a esta nueva conducción de UTE? Sí, básicamente nosotros... este Eh, primero que nada eh, tenemos tenemos varios puntos para plantear el primero es es un tema relacionado con la cuestión con, con la cuestión de, del plan de inversión eh, nosotros sabemos que estamos en medio de, de bueno siguiendo a bien el presupuesto no los no no no nos han entregado formalmente el presupuesto de UTE pero hemos tenido algunos intercambios ya acerca de de que se elaboró en base a pautas presupuestales de recortes muy duros muy duros este que, que, bueno de básicamente el día 29 tenemos un paro nacional con movilización este de eh, 24 horas con movilización de todos los trabajadores de docentes justamente en contra de, de estos reportes uh -huh. eh, en, ese, en lo concreto nosotros ahora eh, reclamamos en principio eh, nosotros luego de que eh, hay dos inversiones que son para nosotros muy importantes el primero este bueno nosotros es conocido la, la cantidad de accidentes mortales que hemos tenido este usted es una usted tiene la tasa una de las tasas de mortalidades más altas este estamos hablando de que en los últimos 18 meses perdimos tres compañeros eh, y, y tenemos que hablar el universo de que somos seis mil trabajadores de los cuales eh, con tareas directamente eh, somos somos cerca de 3000 con tareas directamente vinculadas a la red y una tasa mortina, y tres accidentes mortales en medio y medio es impardonable para nosotros. Y bueno, en este marco, nosotros ya hemos logrado un acuerdo de mejora de las instalaciones, un plan muy ambicioso de más de 40 millones de dólares este de inversiones en la mejora de las instalaciones que iban a preguntar directamente de mejora de la calidad y las condiciones de trabajo de nuestros compañeros. Eh, bueno, esa inversión nosotros entendemos que no se puede tocar, hay razones de eh, sobra para fundamentar la necesidad de ese acuerdo. Y, y después, por otro lado, en otro rubro, nosotros eh, eh, entendemos que hay una inversión muy importante que se debe hacer este pedido, que es el tema de que ya estaba en curso, eh, que es el tema de la planta solar fotovoltaica más grande en Uruguay, Eh, con propiedad de Uten. es un proyecto que eh, nosotros venimos, lo venimos hemos venido empujando hace mucho tiempo y, y inclusive eh, eh, habíamos tenido varias instancias de reunión con, con, con Uten, eh, eh, sobre este tema y bueno en el tema de los recortes esto puede quedar puede grandir, nosotros la vamos a defender para que no se, para el uruguay no vuelva a transitar el camino de la privatización este en el que que que se transita la energía eólica, ahora que es las renovables traen la fotovoltaica como el principal el, el punto de inversión, bueno, que sea útil, la que la que tenga la la, la por lo menos, por lo menos este, la, la participación societaria de inversión. por, ¿Por qué no por la qué principal? es importante esta esta planta nueva, eh, Gabriel? Porque nosotros estamos en, en la instalación de energías renovables a nivel eh, va a empezar a diversificarse un poco más uh -huh. este, ya tuvimos la etapa que fue la, la generación eólica la generación eólica que es una eh, que bueno que está con un nivel de privatización de casi el 90% en manos privadas solo el 111% está está en, en, en posesión de UTE. Eh, o sea eh, entendemos que ahora que se inicia la etapa la fotovoltaica, Eh, bueno, creemos, creemos que, que tenemos que luchar eh, para que no se dé ese proceso privatizador también el área de la fotovoltaica, la energía solar. Por eso es que esta inversión de UTE, que, que estaba discutida, planificada, que, que la habíamos empujado y habíamos generado muchísimas incansas y acuerdos sobre ella, este, iba a poner a UTE como la, la poseedora de la planta fotovoltaica más grande del Uruguay. UTE ya era una posición importante, pensando en el futuro de esta energía este, por el conocimiento eh, por por la por, digamos sería como una, una, una, un gran testigo que evitaría por ejemplo no comer nuevos no no dir por las estafas que fueron este, eh estafas no eh, eh, eh, las abarraciones del contrato que que, que que nos llevaron a poner la energía eólica de París, ¿no? Contratos ah. absolutamente dañinos, contratos eh, que eh fijados de firmar 20 años de energía eólica con la, con el estado a un precio fijo en dólares, este y implico la UTE, gracias a esos contratos que todo que, que a veces se eh, se olvidan tienen hacer el visto de que son privatizaciones tremendas las que hicieron son solo por pagar contratos de energía por, por compromiso en la auto tiene que cerca de 600 millones de dólares por año o sea, 600 millones de dólares por año este por una sola inversión en eólica en su gran mayoría privada en su gran mayoría privada no son son todo plata para para para para contratos que, que terminan siendo carísimos. Imaginemos incluso con este dólar disparado el impacto que tiene para el pueblo uruguayo, ¿no? Claro. Son 600 millones de dólares, millones de dólares que eh, con un dólar disparado eh, hacen mucho más pesta. Bueno, esta inversión de la fotovoltaica para decirles era central. El otro punto muy importante para acá es el tema de la inversión personal nosotros tenido que estar personal aute hoy la calidad del servicio está viendo a que por la falta de trabajo de inversiones y, y, y también por la falta de personal suficiente para tener atender este ah. basta para que las personas examen llamen por teléfono de profesiones que vienen los compañeros. estamos trabajando digamos dos el trabajo que a veces se ve solo ah. este o sea realmente y eso y eso involucra una cantidad de cosas tira abajo el servicio sobrecarga a los compañeros expone muchísimo más que los trabajadores y Y realmente eh, eh, los recontos que plantea ahora eh, el gobierno con el instituto presupuestal son de una reducción de la plantilla. O sea, en un sentido opuesto que el que nosotros veníamos planteando. Pero no son nuevos, ¿no? No son nuevos. El gobierno anterior, este nosotros tuvimos cinco años conflicto con el gobierno anterior, este peleando cada ingreso y, y lograron mantener la plantilla, pero en el marco de que fue un intento, eh, ya el 2015, que... que, que que el gobierno salió con la guadaña del presupuesto, mm. y bueno, este, hoy encontramos exactamente la misma situación, con recortes muchísimo más duros, con la misma filosofía, pero mucho más duros. Ustedes la... han planteado, por ejemplo, que se podría recortar, incluso en cuanto a gastos, por el lado de gerencias, ese tipo de cosas. Mira, nosotros, esa discusión eh, eh, se saldó en el año 2013, Este, cuando cuando se hizo una una una enorme reestructura en la ute unarón en la qué bueno que, que, que aumentó los cargos gerenciales este, eh, los cargos jerárquicos aumentaron el, el presupuesto hizo una distribución o sala que interna mucho más injusta que la que había bueno un conjunto de, de, de, de, de, digamos de elementos que eh, nosotros este ta, hoy hoy estamos conviviendo con esa realidad dice, uh -huh. digamos que la disminución de la plantilla es más injusta. Ahora, eh, partíamos de la base que debíamos ser hoy por hoy en la ruta digamos ser 8400 trabajadores y son 6600. Uh -huh. En aquel momento se definía que había que ser 8400 trabajadores para atender el servicio y hoy somos 6600. Nos estamos teniendo con 6600. O sea, uh -huh. toda esa fuerza de trabajo que está faltando es sobrecarga y es pérdida de calidad. O sea, dificultad de acceso al derecho a la energía claro. no, no, no, no es otra cosa eso Gabriel, el tema tarifas públicas que sabemos que a ustedes les preocupa también como como uno de los puntos centrales sí. a ver nosotros el, el tema tarifas públicas eh, ahora bueno es conocido por todos eh, hemos defendido nosotros una propuesta concreta de rebaja de tarifas pero por sobre todas las cosas nosotros lo que entendemos es que hay que cambiar el marco tarifario, hoy tenemos una electricidad para ricos y una electricidad para pobres ¿tá? tenemos una electricidad que, que es para los que están, eh, un precio de la energía que es la mitad para los que están facturando y generando ganancias con energía que lo que están los hogares y a su vez hasta no solamente es un precio de la energía distinto sino que hay un servicio distinto ah. o sea las la exigencias de cobertura que plantea la UCEAN es lo mismo para los sectores más pudientes que para los sectores periféricos, que para la periferia más golpeada Eh, y eso eso es una cuestión muy importante a cambiar entonces. hoy eh, con los cambios que introduce la ley urgente de consideración esa situación se va a agravar. se va a grabar uh -huh. este inclusive porque está planteado sacar de UTE el, el tema paritario o sea que inclusive hasta nosotros como sindicato podríamos realizar podríamos ni siquiera discutir más el tema tarifario con UTE, tenemos que discutir o sea este con otros como que sí Eh, es que, que se generó también, en base a mucha presión política y social, se generó como un hibridaje con el tema tarifario para mantener esta realidad actual, sacando el tema tarifa de vida, mm. estudiándose en la UCEA. Entonces, esa situación se agravar, obviamente, nosotros eh, entendemos que la energía, el acceso a la derechos y para ello tiene que haber una cantidad de condiciones. Una condición fundamental es que la tarifa, ¿Ah? la tarifa tiene que ser eh, posibilitar que el, el, por lo menos el nivel de la elegía mínimo ¿ah? este eh, sea sea esté hay asegurado ¿ah? y bueno ni que hablar que una tarifa justa implica no andar subsidiando con la tarifa domiciliada que nos grandes con compañeros que lo elcapacit de no Este, eso es una cuestión que acá no hay una cuestión que es relativa ni mucho menos en pesos uruguayos en pesos en pesos hoy por hoy un gran consumidor paga la, el kilovatio hora la, la unidad de energía este eh, bueno, la unidad de energía la, la unidad de energía el kilovatio hora lo paga a la mitad el precio que lo paga que, que lo paga este uno una casa de familia o sea la energía está en la mitad pero en peso no en función de relativo a no en pesos paga la mitad de lo que paga la tasa de familia. Esa es una situación insostenible. O sea, estamos subsidiando, estamos subsidiando a los grandes consumidores. Eso es una red. ¿Subsidiando, dijiste? A los grandes consumidores. Ajá, claro, claro. Bien, eh, tenemos que dejarte, sabemos que están por empezar una reunión. ¿Algo que quieras sí. decir para redondear esta, claro, la previa? Eso no tenemos muchas muchas cosas por delante. Sí. Eh, los desafíos para las empresas públicas están tan sobre la mesa o sea eh, venimos en una ofensiva hace rato uh -huh. hace rato acá no lo vamos a hablar desayunando a decir no, oh, noá hay una ofensiva privatizadora uh -huh. hay una ofensiva privatizadora hace rato lo que eh, con estos últimos eh, buenos a nivel de eh, Con la crisis económica con la crisis con la urgencia comuniaria pero sobre todo con los planes estratégicos que el gobierno trae eh, que se ofrezcan en las recortes presupuestales con la urgente consultación que Las empresas públicas, este eh, realmente nosotros creemos que si se aplica todo y se sigue por un camino por cinco años aplicando esto, que se está recibiendo sin, eh, sin modificaciones, eh, vamos a llegar con un patrimonio público hecho pelota. Mm -hmm. hecho pelota y, por supuesto, muchos servicios privatizados al manco. Bien. Entonces, ese es el gran desafío. El 29 de julio, sí. de julio hacemos un paro general, de 24 horas, y hacemos, concentramos en, en la economía y marchamos a el por ejecutivo, justamente, este eh, movilizados, luchando, eh, iniciando una etapa que va a ser de mucha confrontación con los políticos de los recortes. Vamos a defender a las empresas públicas y las vamos a defender primero. Muy bien, buen buen resumen. Estaremos conversando previo a esa movilización. Gabriel Soto, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y... y, y y realmente somos todos trabajadores y, le, y, y les pido disculpas por por, por haber, no haber podido digamos eh, respetarles el trabajo a ustedes, este, eh, teniendo que alterar un poco lo que había mejorado para el día de hoy no, se comprende, son son temas de agenda que no dependen solo de ustedes pero gracias igual por, por el reconocimiento gracias Gabriel, hasta pronto no, por favor, a las órdenes